Zafarrancho Zarandear Munro Escatimar Chubasco de sentido Bursaco Deshuesar el pollo Zanguango Arginina tu urgente. Acativo. Ángano. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita Soquete. Estiércol. Cuchitrina. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos en el cimbronazo, un sacudón de sentidos. Estamos acá en compañía de las dos compañeras. Mi nombre es Demián de Fino. Mi nombre es Camila Cataño. Y yo soy La Martina. Lo, acá estamos entonces para acompañarlos un rato durante una hora con una propuesta un poco, un poco extraña, pero que a la vez vamos a ir desmembrando entre todos. Este, y acá Camila les va a contar un poco de qué viene la mano. Bueno, este es un espacio que armamos con los chicos, que lo venimos masticando hace bastantes años y finalmente estamos en el aire. Es un espacio donde proponemos detenernos un poquito, eh, bajar la pata del acelerador de la semana, apretar el freno y preguntarnos sobre aquellas cosas que tenemos naturalizadas. ¿Como qué? No sé, por ejemplo, caminar mirando, mirando los pies, no sé, nuestros nervios. Como hoy estamos nerviosos, ¿por qué estamos nerviosos? Y porque empezamos un programa, por ejemplo. <risa> porque hace mucho que no estamos en radio. Claro, este de repente pasó de ser un espacio más o menos común para algunos de nosotros a hacer algo totalmente extraño. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco, pero siempre con la mejor onda. Che, este... ¿Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa? Sí, es para preguntarnos bien eso que... tenemos naturalizado que lo hacemos, no sabemos bien por qué, por qué nos cepillamos los dientes, por qué nos saludamos. Eh, y que son necesarias de filosofar y de tenerse un ratito. Es frenar un poco la pelota y ver la cancha, digamos. Claro. Y nosotros los, los invitamos un poco a, a filosofar en pantuflas, tomando un vinito entre casa, porque no hay que estar tampoco tan... formado para hablar sobre las cosas cotidianas. Justamente, Filosofar eh, barato, digamos. <risas> Justamente es para lo que no hay que estar formado, digamos. Son todas estas cosas que nos no suceden a nosotros que, este, que nos increpan y nos interpelan a veces violentamente incluso eh, y que entonces vamos a intentar pensar un poco porque, digamos, ¿qué, qué, qué, qué peligros corremos también uno cuando, cuando no, no nos detenemos a pensar qué, qué es lo que estamos haciendo todos los días? Por, por ahí podemos... Y por ahí podemos actuar en automático, perdemos la espontaneidad. Eh, no ser robots de carne, robots de carne y hueso. Sí, o nos olvidamos <risas> de ser creativos y de repente se nos oxida la creatividad. Los sueños. Y no sé, no podemos, nos olvidamos de sorprendernos de las cosas chiquititas de todos los días. ¿O si no un día te despertaste y no te enteraste por qué llegaste hasta ese lugar y por qué estás tan cansado? ¿Por y... qué te duele el cuello? ¿Por qué tenés gastritis? <risa> Entonces, eh, más allá de, de, de todo esto que podemos hablar, incluso con un, cierta ironía, digamos, también pasan cosas graves, ¿no? Podemos de repente empezar a naturalizar eh, una persona que duerme en la calle, no sé, podemos empezar a naturalizar que, que los padres le griten a los niños en cualquier lugar como si los niños tuvieran la culpa de, de, de, de existir casi, ¿no? O nos naturalizamos el bocinazo bruto tan temprano. Uno va, La culpa la bici... de todo lo tienen le los padres. antibocina... Para el país, por favor, ya. No. Naturalizamos la desigualdad, el machismo, el racismo y todas esas cosas que requieren que frenemos un poco, que las cuestionemos, que nos repreguntemos para que puedan desaparecer y para que las podamos transformar de a poco. ¿Y ustedes hoy qué se preguntarían? ¿Y hoy por qué estamos tan nerviosos? Bueno, entonces les recordamos, por si nos están escuchando por aire, este, nuestro sitio de Facebook, página me gusta, ¿en verdad? Este es el cimbronazo. Eh, Ahí pueden escribirnos, responder las consignas que les vamos a estar invitando a compartir, porque también ahora, por ejemplo, ¿cuál es la consigna? A vos, ¿cómo te pegan los nervios? ¿A qué viene esto, no? Eh, ya les explicamos, estamos nerviosos, vivimos, en, hechos un atado de nervios, más en esta sociedad tan moderna y veloz y en esta ciudad que también es un caos y que donde la gente maneja tan bien. Este, así que vamos a estar hablando de nervios. Cuéntenos, conéctense a Facebook, díganos qué es lo que les parece, los que los pone nerviosos. Este, ¿Qué le pasa al cuerpo cuando uno se pone nervioso? Díganos... Coméntenos, nosotros lo vamos a estar charlando acá De paso nos dan ideas porque venimos medio flojos No, y además también eh, Este espacio propone compartir eso Compartir entre nosotros Que lo pens pensamos el programa Y ustedes que están ahí escuchándonos eh, Compartir el día a día Una vez por semana, encontrarnos aquí Vamos a hacer un ida y vuelta lindo Entonces, este, ahora los dejamos Con un poco de música Eh, para que disfruten un ratito Nosotros podamos relajarnos un poco más eh, uh -huh. Y enseguida volvemos con todo Pásame el vino Cuando vos te me arrimas no. como ponerme, se me dispara el pecho, la vista se me pierde, mi cara se enciende como un abrazo fuerte, desde un rincón de este patio estoy mirando embobado, tus ojos negros, tus labios tan rosados, mal con mi forma de andar. Siempre escondido, si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo. En tu mesa mirándome como nadie Bella y total como un ocaso en la tarde La pucha con tu mamá no me quita los ojos Pero allí voy a tu encuentro sonriéndote decidido Tomo tu mano ya. de la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. No sé qué decir. Ahora. Sí. Déjate de joder. No sé, tengo frío, calor, frío, calor, ganó. Pero arrancamos de, hace media hora el de programa, cagar. flaca. Ay, me cago. Te cago trompadas. ¿Qué? Ay. Cami, eh, Cami, no digas si, eso, Nos desubicadas. no se están Estamos todos no, juntos. Y si no me sale la voz, y, si, y, y, y metímela la voz, metímela. Pero no ves que estamos al aire. Tuviste con la respiración, con el tecito. Ya me ay, estoy quemando los pelos, ay, flaca. Y si no viene el invitado, tenemos un invitado. Y si no viene y si no llega. Lo prendo a fuego. Y, y, y, y me caigo y me levanto, viejo. Ay, hay mucha gente, mucha gente está escuchando. No hay nadie, Cami. No seas mentirosa. Tengo que hablar. Creo que chicos se me hizo una laguna. Uh. Bien, entonces ahora sí damos inicio. A la parte densa del programa, digamos. Vamos a charlar un rato. Acá Camila está nerviosa. A mí me pone nervioso que Camila esté nerviosa. Casi Martina me... se pone nerviosa de que yo y Camila estemos nerviosos. Casi me cago. <ríe> Así que bueno. Entonces, repetimos la consigna, compañera. A vos, ¿cómo te pegan los nervios? Es Escribí, no, perdón. ¿Qué cosas te, te dan nervios? Escribinos al cimbronazo Entonces la página le das me gusta Nos seguís para toda la vida Nosotros vamos a estar quemándote los pelos durante toda la semana Recordándote que van a faltar 6 días Que van a faltar 5, que faltan 4, que faltan 3 horas Pero mientras tanto Vamos a tirarles consignas Durante toda la semana, tal vez más adelante Cuando ya estemos más Más cancheros, tengamos más contactos Empecemos a sortear entradas, ¿quién te dice Para espectáculos, para cosas El, La cosa promete, vieron También que pues, sea un espacio donde vos puedas venir a contarnos tus proyectos, lo que estás encarando, las luchas que estás viviendo y nada, un espacio abierto para eso. Cambiando un poquito de tema, chicos. Porque, a ver, eh, a ver si entiendo un poco el programa. Sí, te escucho. Eh, si estamos hablando de que queremos romper un poco con la rutina, yo ya estoy nerviosa en este momento. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme, ¿por qué estoy nerviosa? Es una buena pregunta. ¿Por qué estás nerviosa, Martina? Yo... Yo, la verdad es que no lo sé. Tengo varias sensaciones encontradas en el cuerpo. este, No las puedo separar la no y no querría. las puedo entender. ¿Y de, de dónde vienen de última? Y vemos por ahí. ¿Tus nervios de dónde vienen? Supongo que por lo que he estudiado, de una señal, todo eso, las neuronas, pero creo que no, no me estabas haciendo esa pregunta, ¿no? Pero vos estás hablando de los nervios que te aspirás las manos o de los nervios del cuerpo? ¿No son los mismos? Ah, no sé, por eso, a eso iba, a eso iba la pregunta, me parece. ¿Qué, ¿Qué es estar nervioso? ¿Qué es lo que, lo que de repente te despierta, no sé, ese tembleque de las patas? Ah, Porque, esta duda. A ver, seamos sinceros que los nervios actúan todo el día, actúan todo el tiempo. No es una cosa que vos decís, cuando estoy nerviosa nada más me actúan los nervios. Cuando sentís un olor te actúa un nervio, cuando comes algo y te le sentís el gusto, te si actúa un quemo nervio. Con la pava. Hoy me quemé tres veces con la pava. Un montón de nervios. Pero a ver, ¿eso te pone nervioso? No, la verdad es que me, me hace me hace calentar un poco, ¿viste? Porque <risa> bueno, bueno. Si de repente eh, me si te con quemaste la quemaste, claramente ca te calentás. Pero, <risa> eh... pero si encima me quemo tres veces, ya te cuestiono mi inteligencia incluso. Sí, sí, sí. Ahí sí te pones nervioso. Pero eso ya viene por otro lado, digamos. Creo que la expresión del, del estar nervioso no tiene mucho, mucho que ver con el nervio en particular, digamos. O sea, uno usa los nervios todo el tiempo, el nervio, los nervios están coordinando, digamos, todo, la, todo el, nuestro sistema y están dando una respuesta a todos los estímulos. O sea que el ser y estar del nervio son dos cosas distintas, como en el lenguaje incluso. Yo creo que eh, estar nervioso es, cada vez que pasa algo, nuestros nervios dan una respuesta integral de todos los estímulos que están teniendo dan una respuesta. Ahora supongo que estar nervioso debe ser que está tan lleno de ¿Cómo se le dice? de estímulo que está medio del orto el, el nervio y da respuesta a cualquiera, digamos. <risa> Hablamos un poco de, de, de estímulos externos, supongo, ¿no? Va, aunque uno también se puede maquinar un poco. Yo creo que los nervios también parten de estar nervioso, parte de tener tiempo para estar nervioso. Totalmente. Si no tenés tiempo, no te pones nervioso. Eh, yo creo que si uno tiene tiempo para maquinarse, decir, uy, no mirá si no viene, y qué le digo y cuánto gozo y si desapruebo, y si me estoy copiando y me ve y ya te entendí entonces, ¿Qué si te ya pasa me estás nerviosa idea. no, no, claramente a ver, si uno eh, se tiene, tiene miedo de tirarse en paracaídas, y la piensa dos veces no se tira, digamos Claramente que el nervio viene... Eh, o sea, el estar nervioso... El problema quizás entonces... De la respuesta... Es el tener tanto tiempo para pensarla, digamos. O sea que un, una posible raíz... Del tema de los nervios... Es tener tiempo para estar nervioso. Estar al pedo. Estar al pedo. O sea, me imagino que un filósofo... Debía ser el atado de nervios más grande... Del planeta Tierra, por ejemplo. <risa> uh, o sea que... Eh, por ejemplo... Si hoy no nos hubiéramos juntado tan temprano para venir al, al programa, yo no hubiera estado nerviosa. Igual yo siento un poco de repente con, con, con este, este tema porque hay gente que está ocupada todo el día a tal punto que después termina hecho una piedra, viste, le sale el reloj cucú de la cabeza porque claro, está a mil todo el día, no tenés tiempo para pensar nada, pero tampoco tenés tiempo para... No sé, ni para hacer lo que te propones, digamos. Y eso también te lleva a otro tipo de nervios, ¿no? Y eso es cuando los nervios... Perdón, compañera, que os iba a hablar. Los nervios se le van a la carne. ¿Qué quiero ah, decir? A la carne. Los, los nervios hacen carne. Muchachos. A la vaca, digamos. <risa> <risa> no a la carne del asado, sino, por ejemplo, cuando uno le agarra gastritis de tantos nervios. Claro, pero yo pensaba sí. de repente... Y vos estás nervioso y decís... Estoy nervioso, estoy nervioso. ¿Por qué estoy nervioso? ¿No? Uno. Te estamos diciendo que estar nervioso también es tener tiempo para pensar. Uno tiene tiempo para pensar. Ya me aburrí un poco. No seas así, Martina. Perdón. <risa> ¿Te pusiste nerviosa? Es eso. ¿Estás nerviosa? ¡Estás nervioso! No, entonces. Digo, tenemos tiempo para pensar. También tenemos tiempo para pensar por qué estamos nerviosos. Si nosotros racionalizamos los nervios. Por ejemplo, vamos a graficarlo. Estamos en la puerta de la facultad. De por entrar a rendir. Decimos. Si yo, yo estudié todo, me lo sé todo. Ya se lo recité a Camila durante toda la semana. Me sé el versito al pie de la letra y aún así estoy en la puerta. Están por nombrarme para entrar a dar final. Y no me puedo quedar quieto. Me transpiran las manos. Tengo una cosa en la garganta, ¿viste? Entonces tiene un poco que ver con la construcción que hiciste sobre rendir el final. Porque en realidad, si vos sabés todo y... Y eh, me lo podés explicar acá. Claro, y pero un digo, final eh, toda la construcción que existe alrededor de esto. Claro, ¿no? lo digo, pero nosotros lo racionalizamos, todo lo pensamos, decimos, no tengo motivos para estar nervioso. Y aún así la situación te supera y te saca de las casillas. O sea que, estás... que la bueno, sociedad te dijo que antes de rendir un final, vos tenés que estar nervioso. Yo pienso que un poco sí. Yo, que soy muy cientificista, sí, discúlpenme. Gracias por existir, Martín. Eh, siempre, siempre voy a estar aquí. Eh, eh, yo que soy muy cientificista Creo que eh, Tiene un poco que ver que De vuelta la construcción eh, De la respuesta va a ser En cuanto a la base de la memoria La, la cultura Más allá de que lo racionalices, Esa es una parte de la respuesta a la racionalización Pero no toda Entonces toda tu memoria, toda tu historia toda, eh, Te va a llevar a una respuesta integral Que, que tiene Todo un, un atrás Y una historia atrás Que si vos no la empezás a, a transformar y a procesar, eh, siempre vas a tener la misma respuesta. Claro, pero viste que es como una mezcla de todo. Porque Igual, hay situaciones muy específicas que son bastante universales, digo, para sentirse nervioso. Como, sí, de una. Como, por ejemplo. Lo que hablamos de entrar a rendir un final. Estoy en el barcito esperando a la chica de mi vida. Y no me puedo quedar quieto, viste. Estoy, por ejemplo, arrancando un... programa y no De sé qué puta. decir. O, no sé, me subí a un colectivo y no sé dónde me tengo que bajar. No sé dónde frena. Eso es más filosófico. Porque uno, todos los días en la vida, se sube a un colectivo que no sabe dónde para. Por ejemplo, hoy me subí a este programa, no sé dónde para, estoy en la pampa y la vía, digamos. Sin embargo, uno lo va descubriendo en el camino. Eh, y eso también es el atractivo un poco, ¿no? Sentir nervios... también es parte de estar vivo a veces. Digo, esas son esas sensaciones que a uno lo, lo bajan a tierra y le dicen, che, está bueno también un poco, ¿no? Sí, pero yo estoy preocupada. Estoy preocupada porque he conocido mucha gente que los nervios se le van al cuerpo. Y no me dieron bola a ustedes, pero es cuando el nervio se hace carne. Pero pasa, mira, no te dimos bola, te digo la verdad... Porque lo íbamos a discutir un poco más adelante. Ah, Pero si crees que lo discutamos acá, ahora, lo discutimos ahora. Vos me sacás de nervios. Acá Ela Sati dice, vamos arriba con los nervios. No sé qué quiere decir. explícanos un poco, Ela, por qué eh, arriba con los nervios que los levantamos. Estás nerviosa. Explicame un poquito más. Porque los nervios están re buenos. Es lo que, para mí es por lo que decíamos, ¿viste? Estar nervioso es como... Todas esas, esas sensaciones adrenalínicas que nos recuerdan todo el tiempo de que estamos vivos que, y de que la vida está buena. Incluso, ¿viste? Esa cosa de sentir. ¿Qué sé yo? Este... Les recordamos nuestra consigna, contanos vos, ¿qué te pone nervioso? Así Ay. que, menos arriba de los nervios, contanos, decinos, ¿qué te pone nervioso? ¿Cómo te pega? ¿Cómo, cómo te llega? ¿Te transpiran las manos? ¿Te, qué, te duele la cabeza? Acá el guide de Benítez no, nos cuenta un poco que se pone nervioso cuando empieza a bostezar. Que no es de ponerse muy nervioso, pero le pasa que se enfrenta a nuevas situaciones por primera vez. Como participar en el primer torneo de artes marciales, o rendir el primer parcial de la facu, o final en su defecto, o en la primera toma de la facu. Que eh, viene al caso que hace una semana estábamos medio de tomas, por eso yo también vengo un poquito... nerviosa y me cuesta un poco ¿De qué, ¿de qué facultad estamos hablando? Facultad de Ciencias Exactas, ¿verdad? De la Facu de Exactas. Exactamente. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero sigo leyendo lo que dice el Guille, que se pone bastante nervioso por varias cosas. Dice cuando también eh, no le entregan la nota de un parcial final. Eso uh, lo pone eso bastante te, nervioso. Pero te mata. Y tiene sueños al respecto con eso. Yo también le he tenido sueños un garrón. Ah, pero eso, eso ya es más de manija. A mí me supera. Ya vamos a hablar de los sueños en otro en otro programa. Oh, y dice que apoya la emoción de que uno cuando está al pedo se pone nervioso y que cuando está ocupado no tiene tiempo para eso. Y eh, cuando mira los partidos de fútbol y me dice cientificista. Eh, un poquito, ese es el resumen del Guille. Bueno, muchas gracias Guille por escribirnos. Espero que todos sigan el ejemplo del Guille. El primero valiente. Me acabo de acordar que somos internacionales, ¿no? Nos han mandado saludos de Quito. En Quito nos está escuchando el Mati, vamos a mandar un saludo grande. Matías es casi local acá del grupo, señor además, viajero aventurero. Estuvo en algunas reuniones donde estuvimos maquinando hace un año, unos años, este programa que al final nació. Ves Matías, es increíble, pero es. Este, Bueno, entonces... Acá tengo otro oyente oh. que nos habla, che. Mira qué concurrido La... que está. La María Pía Berguero... Dice que a Adrián, eh, su, su pareja, le dan nervios el partido independiente que se está jugando ahora. Que de hecho podría comentar cómo va. Porque también muchos de, lo, de los del rojo queríamos saberlos. Partidos de la B, no sé si vienen a cuento. Pero bueno, más allá de eso, yo Puerbo, de repente me imaginé, me imaginé un, eh, a, a Adrián Cataño hecho un Tano Passman, Tal vez... Sí, quiero confesarles que Adrián Catayos es mi papá y lo conozco como se pone en los partidos de Independiente. La verdad te mando un saludo muy grande. Acá otro, otro oyente dice que tener nervios puede ser entonces no tener la situación controlada. El Renzo Tazotti. Puede ser que la pérdida de control a veces nos haga muy mal. Vamos a, vamos a aclarar un poco también de que es, depende de la personalidad. Yo no estoy del todo de acuerdo. A veces sí, a veces no. Alumi no le quita el sueño perder el control. <risa> Uno a veces puede dormir y a veces no, viste, qué sé yo. No, pero um, está, está muy bueno, me, me, me gusta que la gente participe. Sí, me estoy sintiendo muy bien, ¿eh? si me fueron los nervios. Sí. Como pez en el agua. Es más, hasta podríamos ir escuchando un temita. Me parece perfecto. Vamos con algo de um, Adriano Otero. El señor, vamos a rendirle merecido tributo a este grande de la música... antiguo cantante de Memphis la Brusera fenecido lamentablemente pero bueno con una canción que llama Colapso nervioso la mesa sacude la bomba, sacude que la fiesta empieza Radionauta, a través del éter. Transitando. Vimos y les recuerdo a la consigna: a vos, ¿qué te pone nervioso? ¿Qué te pasa en el cuerpo cuando estás nervioso? A mí, ¿sabes qué me pone nerviosa? Me... No, sus lentes me encantan. Acá aportan que los lentes de, de la compañera están nerviosos, pero son unas estrellas hermosas. No, a mí me pone nerviosa cuando esto es de impaciente también. Cuando quiero hablar y no me toca la palabra, y no me toca la palabra, y no me toca la palabra. En estas épocas donde hemos estado de asamblea permanente, y que yo soy quien capitaliza mucho palabras a veces, me pongo nerviosa. Eh, acá... ¿Querés, ¿Querés explayarte un poquito más sobre eso o en un ratito? En un ratito. Perfecto. Eh, creando el suspenso. Eh, sigo, sigo haciendo suspenso. Exactas. Próximamente. Próximamente. Eh, Quería acotar acá que Adrián Cataño dice que ganamos 3 a 2, el rojo. Vamos que, el rojo, loco, que más nervios fueron cortar clavo hasta el final. Muy bueno el programa. Eh. A mí, ¿saben qué me pone nerviosa? Que tengan, ¿vieron las chombita o la camisa? El botón abrochado hasta el último del más arriba. Horrible, me pone muy nervioso. ¿Los nervios te llegan al punto de querer desarrollarlo? ¿Ha llegado a desarrollarle a alguien el primer botón? No, pero un día estaba en el comedor y a un Eso sería que... muy sexy, Cami No, no, no. Y estaba se puede confundir, por eso te pregunto. Y en el comedor y le dije, por favor, ¿te puedes desarochar el botón? No. Le, sí, llegué a ese punto. Pero me vos sos una maleducada. Me pasé. Recién me ha llegado un mensaje. Mucha, mucha familia escuchando de repente, ¿no? Pero ¿Qué? sí, co comparto un poco este nervio. A veces, viste. Nuestra madre nos pone nerviosos. Mi ¿Quién? hermana, mi hermana me acaba de decir que su madre la pone nerviosa. Bueno, suele pasar. Da la casualidad que su madre también es mi madre y sin ánimo de ofender, ¿no? Viste, pero cada tanto. Um, tengo acá un llamado de último momento. Último momento. Um, podrías, podrías sacarlo al aire. A ver, sí te escuchamos. Mire, eh, que, eh, ya hablaba por el tema de la delincuencia y la inseguridad que viendo moviendo los mendocinos. Resulta vez pasada, en el patio, eh, yo estaba haciendo, había prendido el fuego, todo tenía las brasas, todo perfecto, y se me salta por la medianera un tipo, un flaco de medianamente edad, y me dice, dame el pollo, me dice. Y le digo yo, ni en pedo estoy el pollo, le digo, yo no soy un Pérez compás, ni, ni soy un jeque árabe. Yo le digo, no tengo, yo estoy haciendo la sal, le digo, pero yo ni en pedo estoy el pollo. Y me dice, el pollo o se te va a armar la, la hueva de Y yo lo tenía a punto, el pollo, y era listo para servir. Y imagínese, eh, ¿cómo se llama? Lo tenía con limoncito, con sal, pimienta, todo. y me dice, bueno, dame el pollo, le digo, que no te doy el pollo, que sí, que, que sí te doy el pollo, que no te doy el pollo, me dice, te voy a cagar un tiro, y le digo, mira hagamos una cosa, eh, está toda la, mi familia adentro esperando en la mesa que yo sirva, le digo, vamos a hacer cuenta que vos sos de, que venís de Neuquén, como que sos un primo mío, te sentás en la mesa, te invito a comer el pollo y te vas, loco, pero vos no te vas a llevar el pollo entero, Así que fuimos, el flaco con un revólver Me iba apuntando, haciéndose el choto ¿viste? Y le digo, ¿qué tal eh, familia? Le digo, le a un primo que viene de Neuquén Y todo callado, raro, ¿viste? no entendía nada ¿viste? Y bueno, y se sentó, le dieron un lugar así Y bueno, empezamos a comer el... Y ahí el chorro, ¿viste, abajo de la mesa me apuntaba con el revólver Y me dice, quiero la pata muslo ¿Viste? Y justo, claro, yo le había dado una pata muslo a mi esposa, y no viene la casualidad que a mi suegra le encanta la pata muslo, ¿viste? Y claro, yo no sabía qué hacer, porque me estaba apuntando con el rubro de abajo. Y dice mi suegra, ¿usted sabe a quién le va a dar la pata muslo? Y el chorro me dice, ¿qué estás esperando para servirme la pata muslo? Y mi suegra me dice, no se olvide que esta casa donde está viviendo usted es mía. Y dice, si, si, si no me da la patamulo puede quedar patita en la calle. Y me largué, me largué a llorar. Me largué a llorar, me largué a llorar, me agarró una angustia de sentirme entre la espalda y la pared. Que me agarró una angustia y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y no paraba de llorar. Y ya estaba ya en una crisis de nerviosidad que era terrible. Y en eso se sensibiliza el chorro, mirá lo que es la vida, lo que es, lo que son las cosas, se le conmueve el corazón al chorro y dice, bueno, vale a la vieja esta la pata muslo Yo me como un choripán. A la final, ahí te das cuenta que es el mensaje que yo le quería dar, la delincuencia está bien, hay, pero es peor las porquerías de la suegra, para mí... son insaciables y son una vieja de mierda, eso es lo que quería decir. peor la suegra que la delincuencia que está muy bien muchas gracias y feliz. y bueno si sí, la delincuencia es es complicada los nervios llevan a esto y la suegra siempre han sido una piel en el camino entiendo al compañero de acá el, eh, el compatriota de Mendoza que que sí sí siempre la suegra mendocina siempre ha sido lo mismo yo lo puedo puedo dar fe ah. Qué difícil sí. situación en la que se encontraba pobre, pobre compadre, ¿no? Sí, porque además el pollo con limón no se puede negociar, digamos. No, sí, ah, así. No, sí. sí te, te, a mí me da, me da más nervio que la mierda. No, yo bueno, no podría. queremos agradecerle a este oyente que haya confiado en nosotros, en nuestro programa, para poder sí, expresar... Yo, yo creo que ha sido muy sentido desde el corazón. Su preocupación y contarnos su crisis de nervios también, ¿no? Este, bueno, les contamos que dentro de unos minutitos Nada más vamos a estar hablando con Germán Cuentacuentos por excelencia De La Ciudad de La Plata La verdad, un lujo que vamos a tener Para, para estar cerrando con, con Un poco de arte literario Tengo acá otra oyente, la Guille Olivares, que dice que le ponen nerviosa las toallas de las manos mal colgadas del baño, carajo. No puedo evitar acomodarlas. Bueno, Guille, eh, tenés una obsesión. Eso, claro, me está, me, me trae de colación justamente el temita de los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo. Eso, gran, gran raíz de crisis de nervios. Una bola nerviosa. Un atado de acera, pero de nervio, digamos. Yo he conocido gente que de repente eh, ordena la ropa por colores y si le sacas la escala cromática, uh, Uf, se te la agarra. Pelota. No le saques una camisa. Justo eh, la Guille me hizo acordar, la Guille Olivaria, que voy a contar eh, cómo ella le saca la cascarita a la galletita traviata antes de comérsela con dulce de leche. La cascarita. Sí, yo no sé si ella del pone nerviosa a ella, pero lo hace. Me parece que estás contando nervioso. intimidades. Perdón, Acá perdón. se va a armar. Bueno, de, de ¿Qué podés tener derecho a réplica? Te invitamos a Guillermina, Sabemos de si las querés. obsesiones de la Camila también. Para la semana que viene, Guillermina tiene un espacio de 15 minutos donde va a poder recitar, sin repetir y sin soplar, las obsesiones de Camila. Uy, la puta, cagué. Pero bueno, mientras tanto, entonces, yo. Lo que me acabo de acordar también es que habíamos estado pensando, ¿no? De que los nervios a veces tienen tienen relación, o sea, están muy relacionados con a gran escala con dos cosas sí, sí. muy iba particulares, ¿no? Es como que tenemos esos nervios paralizantes relacionados al miedo, al pánico, al, al chucho, a la pérdida de control, a no saber qué va a pasar. A Justamente la... lo que venía, lo que nos remarcó ahí un un watching. No, este, y por otro lado, esos nervios activos que te rematan la cabeza, que no podés quedarte quieto, que querés romper todo. Yo Mira, anduve buscando sabes por el diccionario eh, qué significa al final el nerviosismo. Es que sí, en la Real Academia, no sé dónde va. Y tiene no que ver con eso, con un estado de excitación nerviosa, que puede ser pasajera o no. Claro, no confundir excitación igual con estar excitado ah, de estar como con, la, con, con las hormonas a full, ¿no? Por favor. Pero. Pero tiene que ver con un estado de irritabilidad, digamos. Pero, es lo que nos cuentan nuestros oyentes. Pero no, claro. Nada más que digo, no, no, no, no es solamente un nervio irritable. También está el nervio ese que te deja. Te deja Pudu. pasmado. Quieto. Además hablamos, ¿no?, de lo lindo de algunas palabras. Escucha, Pasmado. Pasmado. Te, te retumba hasta en el Taxativo. cerebelo. Esa me gusta, no quería meterla nada más, pero... <risa> es una linda palabra. Vamos a estar dentro de, no mucho, próximo programa. Tal vez el, el siguiente, hablando de las palabras. Vamos anticipando como para que puedan también ustedes este, ir metiéndose en tema. Tengo un poquito más de, de gente que está opinando. Contanos. Eh, dice, eh, acá la Maggie, mi hermana, dice, eh, ¿Nervios? Hola, oh, gastritis crónica nerviosa. La rosca da nervios, es de familia. Mucho gusto. Bueno, eh, gracias Maggie por tu aporte. Acá tengo otro... Eh, Tengo otro que... No, acá, la Mari Mestre dice que con su mamá está metacharla sobre los nervios y entre las cosas que pensamos, algunas fueron que sentimos nervios en situaciones en las que no sentimos evaluadas. Compartimos la idea de que muchos de los nervios se construyen. Los nervios también pueden generar nuevas reacciones, por lo tanto, también pueden ser motores de algo nuevo, diferente. ¡Vamos al cimbronazo! ¡Qué lindo! Creo que nunca aclaramos... Tal vez mucha gente se esté preguntando ¿Qué significa un cimbronazo? Me acabo de dar cuenta uh, ¿no? Un cimbronazo Es como cuando Querés cambiar, estás manejando Vas a cambiar del cambio Y no apretás el embriage. ¿Y el cauto qué uh. hace? <risa> Perdón, ¿el que no apretas Capi? <risa> es, que, es que la señora tiene el una embriage. clase <risa> ah, bueno, gracias Muy buen programa Hay gente, que, hay gente que hable con clase y gente que no. Bueno, me Camila me se está yendo un poquito a la mierda. De Quiero la volver al de tema de, de los nervios. Disculpen que corté el mamo acá, pero ya sé que me iban a empezar a bardear. Entonces los detengo. Claro. Bueno, estaba bueno, muy bien detenido. Entonces estábamos con los nervios que dan ira claro. y con los nervios que dan miedo. Porque el que paraliza, el que no me deja rendir, el que me, no me deja hablar, me hace cagar de miedo, digamos. Y acá viene la parte que... que más me gusta. Que vengo insistiendo desde que empezó el programa y le erré. Y, ¿Y este es que... el momento. Cuando los nervios hacen carne. Es verdad. Estamos, estamos hablando de somatización prácticamente, ¿no? Cuando el nervio se somatiza. El típico que está de moda colon irritable, ah, por ejemplo. Ah, pero también puede ser, no sé, que se te caiga el pelo. Que... Te, te salgan cosas en la piel. La gastritis de la magui, Qué y sé de yo, las contracturas. Gente. Y esa cadena que se hace que tenés una contractura en el cuello que, que te la hiciste por estar nervioso y tensionado. Y al mismo tiempo te aprieta un nervio, que nos explicó Martina, que para qué estaban los nervios. No, y además, si te aprieta el nervio, es un problema, digamos. Imagínate, estás nervioso todo el tiempo, te está apretando el nervio, te está. el nervio, el nervio. Completo. Y viste después es un nudo justamente. Terrible, es un círculo vicioso Entre los nervios y los nervios que se van al cuerpo ¿Y, ¿Y qué cuidado? hacemos con todo esto? Tenga cuidado que es el estar nervioso Puede ser una adicción Pero hay algo peor todavía Ah, <risa> bueno. Mucho peor Cuando los nervios No solo se van al cuerpo Sino son la explicación de todo Me salió una manchita en el cachete Eso Por los me, nervios. Pone, me pone nervioso Ya me Se estoy me poniendo nervioso. Está pelando la mano. Por ¿Mirá? los nervios. Mirá, mirá la, pia... mirá Se la me... pata. Mirá. Se me cae el pelo. Tengo un tic. Todo por los nervios. Por los como nervios. la humedad. Y bueno, hay que echarle la culpa debe a alguien, boluda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir que es culpa nuestra? No, que debe sea los nervios. Debe ser la humedad. Es que es tan fácil. Imagínate, si estás una hora parado en la esquina de 7 y 50. Ya, ya está. está. <ríe> tenés la explicación para decir que tenés un día de mierda. Por eso este programa también te invita a. Terminar bien un buen comienzo de semana. Acá Adrián dice que Nervio me da estar sin el cimbronazo por una semana. ¡Ay, Adrián, ya nos querés un montón! Gracias, Adrián. Estamos re contentos de que el rojo haya ganado, mirá. Sí, sí, estamos todos muy contentos. Igual quiero aclarar que nosotros, eh, varios, eh, los tres, no somos de acá y nuestra familia es un poco. su eh, manera de estar cerca de nosotros, saber eh, cómo son nuestras voces y, y qué estamos pensando. Entonces quizás también deba ser eh, un poco nuestra conexión con el más allá. Y hablando un poquito de la familia, un poco de quienes están participando, se vienen los agradecimientos. Se vienen los agradecimientos. Ahí vienen, están entrando al estudio. Le queremos dar bueno, muchas ¿sí? gracias a nuestro diseñador personal, Facundo Cataño, que nos estuvo diseñando y tenemos más trabajo para él en este programa que va a seguir todo el año. ¿Quién dice Se, ¿Se estará enterando ahora? Que lo, vamos, ¿Que lo vamos a explotar? Que vamos a explotar a distancia, querido hermano. Qué lindo, qué lindo. Un agradecimiento a toda la familia que nos está escuchando y que está aportando en este primer programa. También a los, a, a los y las este, motores de este programa, ¿no? Que se han ido sumando y, y desumando a lo largo de la, de la historia que tiene este programa, que es mucha, aunque no se den cuenta en este momento tal vez. Tiene, tiene una querencia de uno o dos años, por lo menos, y varias personas que han ido y venido. Además, no somos nosotros no somos más que los que vinimos a decirlo a la radio, porque parte de este programa y todo esto que hemos charlado acá... Ha sido maquinado y rosqueado durante vinos, comidas, piciadas, con amigos y que también tenemos, queremos agradecerles. De hecho, tengan cuidado todos lo, nuestros allegados que les estamos robando ideas. No se descuiden. Así que bueno, vamos rápidamente con la anteúltima canción de la noche y enseguida estamos con Germán que nos va a contar de sus actividades, de sus proyectos, nos va a contar un cuento y... Nos ¿Cómo vamos hace a ir para superar los miedos, Germán. No se olvide. Ahora enseguida volvemos. Me dormí, desperté, dibujaba chilenitas en el suelo. No! radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com Salva cacheta ya si no manchan a la vieja, nos quedamos sin chinita. Deme la caja callera. Yo soy cantora, vení. Qué bueno lo que hizo Rosco Barrientos. Si navegar es preciso, mejor que sea con vino. Claramente esa es una salida al nervio. O sea... El vino acá nos ha ayudado un montón a seguir este programa pero porque no manda el frente complicaba. así, compañera ah, bueno, rico, era la eh? realidad Acá quería acotar un poquito más Sigue, Siguen lo, los oyentes Que dicen que disculpen el atrevimiento Dice la Elia Aquilano Pero nervio es estar en el baño mientras esperas visitas Es real el, el, el, el, Sí, comprendo A mí me cuesta ir al baño cuando tengo visitas es el problema también O cuando estás en el baño no andas la cadena. Uh, no. Y no es la, es la casa de tu suegra. Falta Hoy, papel higiénico. Eli, tengo que decirte que te metiste en un tema que a la Cami le encanta hablar, que es el de la caca. Así que vamos a cortarla acá. Va Esto a ser tema para otro programa. Tema de programa entero. Acá dice también que Sol dice que esperar la pone nerviosa. Sol el mejor trío del aire, abrazos y abrazas. Bueno, eh, vamos a proseguir con el programa. Acá tenemos a un cuentero viejo. De Bahía Blanca, que hace rato que se viene viene haciendo unos ciclos re lindos y lo escuchamos hace rato comer quien se le come la factura y que viene, se viene quejando. Así que lo vamos a presentar eh, Germán Gorza, ¿querés hablar un poquito vos? Bienvenido Germán. Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Pero faltaba más. Este, no, estamos pensando que vos, como artista, que de repente estás frente a. Montones millones de personas en el escenario, este, ¿cómo, cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte cuando contás un cuento? Bueno, en principio yo no suelo recitar frente a millones, sino frente a miles de personas. Así que Ay, es más pelea, fácil. Disculpe la confusión, pasa que es difícil contar cuando hay tanta gente. Bueno, pero fue todo un proceso en realidad. Para el que no sabe, un cuentero se suele ponerse solo y... Eh, tiene que además hacer algún movimiento o algún ruido para que llamar la atención del 100% de la gente y contarse un cuento. En general eh, hay distintas técnicas que ayudan a que uno se sienta más seguro y eso también ayuda, a, como cualquier disciplina me imagino, cuando uno tiene un refuerzo de técnica, este, ayuda a, a, a relajarse. Pero bueno, mi experiencia real, así contando intimidades, fue que mi primer cuento que conté, se lo conté a un par de amigos, a una amiga, a un amigo y me tembló hasta las uñas de los pies... y estábamos en mi casa tomando un mate así que mi primer encuentro con el recitado no fue muy feliz, por suerte fue puertas adentro a la pucha, pero qué bueno esto que decís que existen técnicas para no estar nervioso o para por lo menos llevarlos de la mejor manera y sí porque cuando uno está más seguro eh, los nervios aflojan un poco ¿no? la seguridad la técnica en ¿Sí? realidad tiene que ver con la apropiación entonces si yo me lo apropio y ya lo siento mío y luego hago carne, fluye mejor ¿no? eso es una, una estrategia eh, para superar los nervios si esa estrategia no funciona el vino es una estrategia buenísima también no, pero, por pero hay una línea muy finita que puede ser un caos uno puede terminar contando bueno, cualquier cosa sacándose la no se tiene que ir de botellas tampoco no, No, uno se queda, ese es el problema <risas> hasta cualquier hora Qué complicado este, y entonces, ¿desde cuándo contás cuentos? Y yo más o menos hace ocho años llegué a La Plata y encontré que había un mundo de recitados, en realidad de poesía, escribía y entonces eh, habituaba. Y después eh, de un par de años, suponete que hará unos cinco años, cuatro, que yo narro, que cuento cuentos. Descubrí eso, que había un mundo de los cuentacuentos, narradores, cuenteros. Y que está muy asociado por ahí a la maestra, a la bibliotecaria, ¿no? A los chicos. Bueno, yo descubrí ¿no? que gente contaba cuentos para grandes y lloré, me reí, bueno, me pasaron tantas claro, es, cosas. Es una movida además que de repente no tiene tanta calada en el país, pero que en otros lugares tiene. Bueno, mano. yo también me enteré en Colombia, es una movida universitaria, que principalmente eh, los, los universitarios son los que llevan la, la bandera de la narración. Y por eso ahora, eh, bueno, yo hago un ciclo en la Carpintería Cultural los segundos jueves de cada mes, que se llama Narradurías. Yo lo organizo y, y muchos que van, que han sido profes míos, son colombianos y son jóvenes y son estudiantes que se vinieron y se trajeron su formación de cuentero. Es parte también de la cultura de ella. Qué lindo, contanos un poquito más sobre ese proyecto. Como parte de la audiencia de la narraduría, yo la vez que he podido ir lo disfruto cada vez y lo, lo difundo al resto porque está guarazo. Es un mimito al alma. Sí, además es algo poco, poco habitual. Y la carpintería es algo en un lugar muy lindo también Así que, muy recomendable Claro, yo de incluso la primera vez que escuché hablar de, de, de cuenteros y, y de esta movida fue justamente la, en la carpintería cultural Donde vos eh, participaste contando ahí unos cuentos Y, una, y un, un par de, de, de recitadas que estaban muy buenas Y también unos chicos de Colombia eh, Y sí, dije, wow, no no es, es muy divertido esto No, no, no, no. Me, me dio bronca un poco no haberlo conocido antes Como haberlo perdido durante tanto tiempo Porque como que no tiene No sé si no tiene mucha difusión Pero por lo menos yo no me había enterado digamos. Está en otro circuito en claro. realidad me parece a mí Porque ahí eh, está más como Eso, la, la, la gente por ahí más grande se, se Cuenta cosas Que le interesan a ellos A mí, yo me, me metí Y, y encontré a esa gente y me encanta Y recomiendo que vayan a las Islas Malvinas También se hacen movidas Pero me parece que ahora se abrió un poco el circuito y que, y que bueno hay un par de, de, de jóvenes narradores que tenemos ganas de que, de que los jóvenes escuchen. Eso pasa, a mí me pasó igual, yo nunca había escuchado, nunca había estado y de pronto sentarse, escucharse un cuento y irse un ratito de viaje. Y, y eso, eh, qué sé yo, tiene un montón de... Por ahí querés contarnos bien dónde queda la carpintería, qué días está este proyecto que está llevando a cabo de narradurías Y después eh, deleitarnos con lo que vos hace, sabés hacer, que es contarnos un cuentito. Bueno, les cuento. La carpintería cultural queda en 64 y 16. Sería 64, número 1048. Hay que tocar un timbre que es de luz. Es una luz que se prende, así que toquenlo sin miedo. Este. 1048. Número 1048. Y también hay otra movida que están eh, algunos colegas míos eh, empezando a mover, que queda en el fondo Es un espacio teatral muy chiquito. Yo no me acuerdo bien la dirección, pero es en 10, 63 y 64. No me acuerdo el número. No, ah, hace poquito lo vi. Sí, un pasillo. Una puerta que da un pasillo. Se llama El Fondo claro, porque, porque es, es un fondo. pasillo y el teatro está al fondo. Igual seguro les vamos a estar acercando la información en nuestra página eh, para que puedan acercarse a escuchar un cuentito o varios cuentitos o varios recitados y tengan un mimito en la semana. Y disfrutar de sí, esta. De Además arte. realmente es, es algo muy divertido, muy entretenido que... Para salir un poco también de esos cuentos eh, Infantiles Digamos O, o, o de, de moral, muy de moraleja viste, Hay también otra cosa muy distinta Que es la, lo, que, lo que proponen Los cuenteros Y que ahora les vamos a dar una muestra cabal de esto Con Germán que nos va a contar un cuento Bueno, para la introducción del cuento Quiero un poco hacer hincapié en la consigna este, Que hay un, un nervio Que se va sumando ¿no? Y que tiene que ver con algo que creo que todos vivimos y que es la pareja y si hay algo en la pareja que, que todas las parejas tienen en común es la discusión Opa. y si sacamos la cuenta no ser sé, una pareja de muchos años eh, hay muchísimas discusiones bueno y, y eso creo que va generando no un va alimentando los nervios después ya cualquier boludez no explotas pero bueno saca chispa este hombre que escribió este cuento llegó a la conclusión de que eh, la discusión de una pareja No sé, en 50 años una pareja... ¿Cuántas veces puede discutir? Sí. ¿10.000? Millones. Bueno, es siempre la misma. Por lo menos el contenido es siempre el mismo. El cuento se llama Decires. El otro día... ...mi mujer me dijo algo que no me gustó. Me dijo que yo le había dicho cosas... ...que yo jamás le diría. Ni a ella ni a nadie. Porque yo, en realidad... ...lo que le había dicho... Era otra cosa, pero me la olvidé. Entonces para recordarlo yo le dije, decime qué fue lo que te dije yo, me decí lo que te dije. Yo no me acordaba lo que le había dicho, pero ella se pensó que yo se lo decía como reproche. Entonces me dijo, pero qué decís, escucha un poquito lo que estás diciendo. Y yo le dije, ¿qué te estoy diciendo si no te dije nada? Y ella se quedó muda sin decir nada a lo que yo le dije, decime algo por favor. Y como no decía nada, le pregunté, no me digas que no vas a decir más nada. Y bueno, no me dijo que no iba a decir más nada, pero tampoco me dijo nada más. Entonces yo le pregunté, ¿no decís nada? Y como no decía nada, le dije, ¿qué te dije? Te dije que no ibas a decir nada. Entonces ella ahí me dijo que no iba a decir más nada que lo que estaba diciendo en ese momento. Y yo escéptico le dije, no me digas Y ella por contradecirme a mí nomás me lo dijo de nuevo. Entonces yo le dije que ella al decir de nuevo que no iba a decir más nada se estaba contradiciendo. Entonces ella me dijo, "¿Por qué qué dije?" Y yo le dije lo que ella me había dicho, pero ella se pensó que eso era algo que yo le estaba diciendo a ella y ahí me dijo cosas que a mí nadie me puede decir. Yo no podía creer que me dijera lo que me estaba diciendo. Por eso para asegurarme de lo que me había dicho, le dije, "¿Qué quieres decir?" Y ella, con otras palabras, me dijo lo mismo. Y enseguida me dijo también, ¿ves cómo no me contradigo? Te dije lo mismo que te había dicho recién. Entonces yo le dije, pero decime una cosa, ¿qué me estás diciendo? Porque con eso no me decís nada. Entonces, si ya sabés lo que te digo, no me pregunte qué te dije, me dijo ella. Y yo le dije que no me dijera eso. Y ella me dijo, que bueno, que entonces me iba a decir otra cosa. Y ahí fue entonces que me dijo algo que a mí no me gustó. Pero yo no se lo dije. Me guardé de decírselo. Pero una cuestión de... ¿Cómo te puedo decir...? Que hay cosas que no se dicen. Yo digo, ¿no? Digo yo, no sé. Sé que hay un dicho para decir esto, pero yo no lo sé decir. ¿Qué querés que te diga? ¡Bravo! Muchas gracias. Ay, que... Muchas gracias. Entonces, estamos hablando de esto. ¿Se dan cuenta? Es algo... Es algo casi mágico, digamos, como te transporta también a, a las situaciones que uno vive. No No sé qué decir. Me Muy da, bueno. Me ha sin dejado palabras. sin palabras, sí. Este, así que bueno, si quieren más de esto, estos son ciclos que duran una hora dos, imagínense. Este compartiendo en, por ejemplo, en la carpintería. No, eh, yo quería aclarar que el cuento es de Leo Maslía, que es un escritor uruguayo, se llama Decires. Este. Y bueno, yo, escritor, músico, uruguayo, genio, léanlo, por favor, porque es muy bueno. Pero muy si genio, vos también como lo estás interpretando, porque claro, la verdad digamos que la, ha palabras, bastante claro. Las palabras escritas pueden ser también leídas de variadas formas. Este, y de eso se trata también los cuentacuentos, ¿no? Los, los cuenteros ¿no? no es solamente eh, producciones propias, sino incluso muchas veces covers, digamos, entre comillas, este... <risa> Que, que cuenta también con la con, con la habilidad de cada cuentero de, de la, la, la forma en cómo lo, lo cuenta. Así que bueno ya hermoso. La verdad, Ger, te agradecemos. Por además, es muy especial porque es nuestro primer programa y la verdad tenerte acá fue un gusto. Eh, compartir este ratito, un mimo al alma, y, y empezar, terminar. El primer día de la semana de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo estaba acá enfrente de confesar, en la Salamanca bailando unos tangos. Y en medio de un tango dije, ¡No! ¿Qué hora es? <risa> Ay, estábamos re nerviosos por Dijimos, si venías o no. Mirá, si nuestro primer invitado no llega. No, no, no. Estaba cerca y además. Eh, Así eh, que bueno. Muy gustoso estar acá con ustedes. Bueno, gracias. muchas gracias. Para cerrar, recordanos lo de la carpintería, lo de Plaza Malvinas. Segundo jueves de cada mes, la carpintería cultural, eh, 21 a 30 horas, Narradurías, búsquenlo en Facebook, eh, Ciclo de Cuenteros y Cuentistas, Dirección 64, número 1048, esquina 16. Después también está eh, el fondo espacio teatral. Es este miércoles es el, la primera función de, de un ciclo que empieza. Este. Mmm, Y en el Malvinas, bueno, como yo no estoy ahí organizando, no estoy seguro bien qué días son, pero están sábados, viernes, también tienen que averiguar por internet que eso es magia pura, está todo ahí. Oye, Así que bueno, nosotros nos hemos divertido muchísimo esta noche, espero que ustedes también. Este. Y creo que nos estamos yendo, che. Así es, eh, así que no se olviden. Háganse el pong, métanle el me gusta ahí en el Facebook, al simbronazo Sintonícenos cada lunes en Radionauta FM 106.3 eh, o por internet radionauta.wordpress.com. Eh, nos vamos despidiendo. Bienito para el nervio. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Esto fue un gusto y muchas gracias por haber participado y acompañados este ratito. Hasta la próxima, hasta el lunes que viene Nos vamos con una canción de una banda que nos gusta mucho El plan de la mariposa con La cobardía Así que hasta la próxima señores y señores Línea directa a tu corazón Y un témpano en el pecho No pude yo, no pude inventar amor Y puede que nadie pueda O puede que alguien quiera Si es natural Es mejor chica me decía que estaba todo lo que hacía por el miedo no puedo llegar a ningún lugar guía por tuve rechazo al rechazo y con eso me fui a tus brazos